Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Son las nueve en de la mañana, tenemos casi 17 gra 19 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa. La Glorieta, de hoy viernes, 28 de mayo consternación en Elche por la muerte de un bebé de seis meses y la detención de la madre de 35 y su pareja, un hombre de 44, tras revelar la autopsia posibles malos tratos. Los detalles de este trágico caso ya lo han escuchado ustedes en Elche. bondía Hoy en nuestra ronda de noticias sobre las diez y media nos volveremos a ocupar de este suceso al igual. De, eh, ...de la detención de una joven por haber dejado a su hijo de tres años solo... ...y encerrado durante una hora, según la denuncia de la policía. Antes, en unos minutos, vamos a entrevistar al responsable de la carreta... ...una compañía de teatro de Títeres de Elche... ...que ha anunciado la suspensión del Festival Infantil y de toda su actividad... ...por la falta de apoyo económico de la Consejería de Cultura... ...contra la que se ha mostrado crítico. Y seguiremos con nuestro Rincón de la Cultura del Viernes, con Antonio Abazán, que vuelve para dedicar ese espacio hoy al 150 aniversario de la muerte del poeta Gustavo Adolfo Becker. Hablaremos de sus rimas y leyendas. Y para terminar lo haremos en clave económica, porque el próximo martes la Asociación de Empresas Familiares de la Provincia, dirigida por la empresaria ilicitana Maite Antón, va a entregar sus premios anuales, una gala que tuvo que ser aplazada el pasado mes de noviembre debido a la pandemia. Con Maite Antón hablaremos de la situación de las empresas familiares, del reparto de los fondos europeos y de las reivindicaciones, sobre todo en materia fiscal de nuestras pymes Antes comenzamos con la música seleccionada para esta jornada de viernes y vamos a disfrutar con lo nuevo de Andrés Calamaro junto a Manolo García y Vicente Amigo, para no olvidar.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 voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente entre tanto me confundo con la gente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 tu pelo enredado como siempre que se cambian los papeles voy a quedarme dormido en tu cintura y si me despierte el día presumido déjame quedarme un poco en las alturas para que contar el tiempo que nos queda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 elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Necesitas desconectar? Con la LJUF nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil Mastop. Dialoja a tu nuevo destino. Próxima parada, la IUP Destino Oasis. Descúbrelo en cclalyup.com Y seguimos con más música, la del compositor y cantante Vicentico, que se hizo popular interpretando este bolero, de Chiao Navarro, Algo Contigo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.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 que te diga que me muero por tener algo. no excusa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 Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y antes de la primera entrevista vamos a disfrutar de la siguiente canción. El Gypsy Jazz es ese estilo de jazz acuñado en París de los años 30 del pasado siglo y sigue teniendo vigencia. Y uno de los grupos de referencia es este, el Hot Club Dunant. El Gypsy Everybody's picking up on that feline beat Cause everything else is obsolete the square with a horn makes you wish you weren't born every time you play And a square in the act can set music back to the caveman thing i heard some corny birds who tried to sing But a cat's the only cat who knows how to swing who wants to dig a longhead gig and stuff like that When everybody wants to be a cat A square with a horn makes you wish you were born Every time he play And a square in it That music that do the oh, everybody wants to be in because i can see only can road where is it? in jazz you always have a welcome man is everybody digs swinging can tak yo ledie Заменато. Раз 2, раз 24 жи. I'll play a few at least, and pretty soon, the other cats will all commence, congregating on the fence beneath. Everybody, everybody, everybody wants to be a cat. Everybody, everybody, everybody. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Yo nunca, nunca he hecho mil kilómetros por amor.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 la Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 9 y 16 minutos de la mañana... ...y hablamos de la sala La Carreta... ...que se ha visto obligada a suspender su festival... Infantil, así como el resto de la programación, aseguran que por la falta de apoyo económico del Ayuntamiento durante estos últimos años. Se sienten, dicen, discriminados por el reparto de fondos y golpeados, además, por esta pandemia que les ha llevado a cancelar esa actividad. Hay que decir que la carreta como sala lleva funcionando en elche 23 años, pero como compañía llevan 37 años. La Carreta Sala, esta sala ha sido uno de los pilares de la programación escolar y familiar en Elche. Pues bien, hoy hablamos con su director, Paco Pérez. Muy buenos días, Paco. Buenos días, Ros. Pues. Bien, que eh, se sienten, si supongo que ha llegado a este momento en el que se sienten eh, discriminados por parte de la Concejalía de Cultura, eh, ¿qué está pasando con, eh, con la gestión cultural en el Ayuntamiento de Elche y con la sala La Carreta? Bueno, pues está pasando lo que lo que pone el comunicado y lo que y lo que todos sabemos, está, está pasando que no está siendo justa y que no está, bueno, nos nos ha sido discriminados eh, y, y además, bueno, pues ponemos en el comunicado despreciados y entre paréntesis apostillamos falta de aprecio y es absolutamente cierto eh, en muchas de las conversaciones mantenidas con la Concejalía de Cultura en concreto con Marga Eh, bueno pues eh, ha llegado a decirnos que, que ellos ya tenían sus programaciones, así como diciendo no, no necesitamos la vuestra, cuando realmente nuestra programación desde hace 23 años, como decíamos ha sido el pilar fundamental de la programación, uno de los dos pilares fundamentales de la programación escolar y familiar si no hubiera estado la programación de Sala La Carreta, que hemos mantenido con nuestro trabajo y con nuestros fondos desde el minuto 1 Desde el minuto 1 pues el, la ciudad de Elche hubiera tenido una gran, gran, gran carencia de actividades familiares, eh, para público uh -huh. familiar y sobre todo para escolar, que, que hemos estado, yo te digo, que junto, uh -huh. que, junto con la tramoya, nosotros hemos sido los dos pilares que hemos mantenido esa programación escolar. Pero... Eh, mientras a unas programaciones y festivales, diferentes festivales y diferentes programaciones que se han realizado por diferentes entidades, eh, compañías o, o asociaciones de aquí de si sí han recibido presupuestos y si sí han recibido ayuda, eh, Sala La Carreta jamás la ha recibido. Vamos a ver, eh, la Sala La Carreta, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde están ustedes? La la sí a la carreta está en el corazón del barrio de Carrús, estamos en... En, allá arriba, cuando ya se termina Elche, estamos en Pedro Moreno Sastre 112 Estamos al final de, de, de la calle, cuando en la eh, esquina casi con Avenida de las Cortes Valencianas y, Ya digo, en el corazón del barrio de cargos Y durante estos últimos 23 años, ¿se han mantenido eh, con una subvención? ¿Quién, ¿Quién paga esas instalaciones? ¿Están cedidas por el Ayuntamiento? ¿Eh, ¿Qué subvención son las que han recibido ustedes? cada año para mantener la programación de el teatro de títeres en 23 años no hemos recibido absolutamente nada del ayuntamiento las instalaciones evidentemente son nuestras quiero decir que las hemos ido manteniendo primero alquileres luego luego compramos eh, un local para el almacén y poder mantener el teatro el teatro abierto todo lo hemos mantenido nosotros. Hasta el año pasado que eh, la Generalitat Valenciana, menos mal, menos mal que la Generalitat Valenciana, cosa que desde aquí quiero agradecer, el año pasado eh, se portaron muy bien, estoy hablando del 2020, y apoyaron viendo un poco la situación la situación económica. De ahí para atrás, eh, los últimos años, 19 y 20, eh, de ahí para atrás, los otros 21 años hemos estado soportándolo nosotros solos. Y diríais, ¿cómo, ¿cómo podíais mantener la programación? pues Porque no es que hagamos espectáculos nuestros. Por sala de la carreta han pasado las mejores compañías, los mejores espectáculos de todo el estado de Teatro de Títeres. Es una sala especializada en Teatro de Títeres, como sabrás, como sabréis. Entonces, los mejores espectáculos que han estado girando por toda España han pasado por sala de la carreta, Eh, durante todo este tiempo. ¿Cómo se hacía eso? Pues se hacía con la taquilla, por supuesto, eh, y evidentemente la taquilla no era suficiente. Nuestra sala es una sala pues, que tiene 100 plazas, 100, 100 butacas. Cuando no había pandemia, eh, 100 butacas a 5 euros o a 6 euros daba 500 o 600 euros, iba incluido, derechos de autor incluidos y todo incluido. Eso, si una compañía le tienes que pagar 3.000, Y, y, la, y la la taquilla, el supuesto de las dos o de las tres funciones, han supuesto 1.800 euros, el resto lo pagábamos de nuestro bolsillo. ¿Cómo? Pues hemos estado todos estos años en la programación escolar de las 80, eh, 90 funciones que se hacían eh, de teatro escolar para... para eso para todas las escuelas probablemente como el 50%, 40 o 50 las, las teníamos que hacer con nuestra propia compañía con la compañía con, con maloli yo o los actores que dependiendo del espectáculo nos eh, el dinero que se sacaba de esas funciones escolares iba a un fondo y nosotros en vez de era nosotros somos compañía y sala pero la compañía tiene que tiene que vivir como como, como compañía entonces ese dinero iba a ese fondo en vez de quedárnoslo como compañía, la compañía estaba subvencionando a, a la ciudad de Elche. Porque lo que hacíamos era meterlo en ese fondo para sacar el dinero y para pagar el déficit que, que suponía el pago de las compañías. Así hemos estado 21 años. Pero, bueno, siempre con una sonrisa en la boca, a pesar de que desde el minuto uno hemos estado pidiendo esa dando esa colaboración, esa, esa colaboración... Eh, siempre con una sonrisa en la boca hemos tirado por delante hemos recibido nuestro público hemos eh, siempre pues es una sonrisa y, y, y mucho cariño pero ha llegado eh, el, el momento crítico el momento crítico ha sido evidentemente eh, la pandemia o sea todos estos años deberían haber estado apoyando. Ya digo que nos hemos sentido discriminados respecto a otras programaciones y a otros festivales. Y a claro, otros festivales eh, En ese comunicado han sido muy críticos con el actual equipo de gobierno, pero por lo que me está describiendo, esta situación viene de sí. siempre. Nunca ha tenido este feeling con los gobiernos no, de turno no. que se han sucedido. No, no, te cuento. Todos los, eh, todos los gobiernos no han tenido una... Eh, por ejemplo, no hemos conseguido firmar un convenio, no hemos conseguido firmar esto. Tímidamente, dimamente. Uno os pues, decía, "Bueno, pues te puedo dar 3000 euros, te puedo dar 2000 euros, mira, a ver, yo te pago, yo te pago esta compañía, yo te pago así eh, tímidamente. Estamos hablando de un proyecto de 150 funciones anuales. Y tímidamente pues han hecho algo. Cada año habíamos eh, pensadoramos que el año que que el año siguiente iba a ser, pero todos de algún modo bueno, aunque sea tímidamente y sin, y sin eso habían apoyado, lo que nos han hecho es es tratarnos del mismo modo que a los demás, con un presupuesto eh, pues para el festival o para la programación o como como el resto de festivales y programaciones. Siempre habían pensado que es que nosotros éramos una sala privada y que o sea, eso lo tienen absolutamente superado en la Generalitat Valenciana, en el ayuntamiento y todos los sitios lo tienen claro, todos menos el ayuntamiento de Elche sí, que no lo ha tenido que no lo ha tenido claro. Es esta administración, la administración de esta hora la que ha sido cero. Cero, además en los peores años en el, el año de la pandemia pero eh, Paco, año, año... ¿Hay, hay, hay ayudas que sean a la cultura eh, creo recordar que desde el equipo de gobierno han lanzado un paquete de ayudas a las que pueden suscribirse la gente no, de la cultura no no. no, no, mira, está todo el tiempo eh, Marga, evidentemente no puede defenderlo y lo indefendible como no puede decir lo contrario porque no nos ha ayudado no nos o sea, ha ayudado, eh, empieza a, a tirar, a sacar... Eh, es lo que, claro, en, en, es lo que dijo, eh, cua, lo claro, que dijo sí, al, se sí. le preguntó qué pasa con la carta y dijo que hay un paquete de ayudas que por primera vez se han creado pues para evitar que no. la cultura cierre en Elche. No, no, no, eso, es, eso a sala, para sala la carrita, no. Ellos, <risas> ellos es que lo que pasa que esta mujer, no sé si es que no entiende, lo mejor es que no entiende, no lo sé, o que no quiere entender o que no quiere entender, porque no ve la diferencia, eso es como si dices eh, como hemos sacado un set de ayudas para eh, las compañías pues que se apañen ya, porque ya tienen bastante con las compañías mm -hmm. las eh, eh, las ABETID, que es la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas de aquí de la Comunidad Valenciana y sus socios, los grupos de ABETID y de ABETID que somos la compañía derrotaría sí. la compañía Ibo, la lata uh -huh. y ya suales con otra danza yo exigieron el año pasado que pusieran tres cosas en marca una un rescate a, a las eh, a las compañías o sea que un rescate es que hicieran funciones que que nos dieran un poco de funciones porque estábamos ahogándonos como uh -huh. compañías como compañía y uh -huh. Eh, nos estábamos hablando La otra era que pusiera en marcha también para las compañías un, eh, eh, un, un capítulo de ayudas a la producción. Ayudas a la producción. Y la y el otro, el tercer pie del que hablábamos, que además lo sacó prensa, lo sacó prensa y lo publicó. El tercer eh, pie era las ayudas a los festivales y programaciones singulares haciendo una clara referencia a la de la carreta, y eso se publicó en julio, eh, lo publicó ella, eh, para que eh, pudiéramos eh, sobrevivir y, y tirar para adelante. Bueno, en esas programaciones, en esas programaciones singulares que se refería a nosotros, o, o a, sí, a a cualquiera, el, sí. Sí, bueno, en, en este caso nosotros, programaciones sí. singulares, porque lo, lo nuestro es una programación de teatro de títeres, muy concreta, muy particular, y bueno, la, la, la llamó así, y dijo que, que nos iba a ayudar. Dijo que nos iba a ayudar. No, no quería decirlo, pero tan a presión hubo que evidentemente manifestó claramente que sí que nos ayudaría, creyendo que nos iba a ayudar el año pasado. Decía que no tenía dinero, que no podía más, sí. que no podía más y que nos iba a ayudar, sala la carreta, que no es la compañía, sí. la carreta. Aquí por lo visto es que hay que tener dos nombres diferentes sí. para que lo puedan entender. La compañía es una cosa sí. ¿Y, digamos, la España, ¿Y, y la sala ayudas? otra. ¿Y qué ha pasado pues con esas ayudas? Y qué ha pasado? Que no hay, que no hay ayuda para sala la carreta. Que no hay. O sea, simplemente que no hay, o sea, hay ayudas para las compañías. Hay ayudas para la producción? Y no hay ayudas Pero ayuda no, hay ayuda, no hay ayuda para sí. sala la carreta, por ejemplo. Pero un también. momento, un momento, pero en la solicitud no, no dirá, no hay ayudas para la sala la carreta. No, no, que es que no hay... la, sí sí, claro, claro, claro, es que la ayuda la la, la, la eh, en bueno, la convocatoria. En la, convocatoria. En la convocatoria es, en Ross, es una es una convocatoria específica para producción de espectáculos. Eh, o sea de, que de han eliminado han suprimido lo de las programaciones singulares en la convocatoria sí, ser, deberían ser do, dos cosas diferentes una es la convocatoria eso es así en todos los sitios en, en, la, en la generalidad en el por un lado están las ayudas a la producción vale. es una cosa Eso es una cosa. Sí, sí, y otra claro. cosa son las ayudas a la, vale. a la gestión con, y programación de Con salas. esta situación, eh, para aclararnos, ¿qué va a pasar? ¿La sala, la carreta cierra ya? ¿Esas instalaciones son suyas? Eh, ¿Las tenían en alquiler? Eh, ¿Cierra? ¿Y puede, puede podrá reabrir alguna vez? Porque la compañía… Ah. Uh -huh. Otra cosa, ¿la compañía sigue funcionando o temen ustedes a las sí, sí. represalias por esta por este comunicado tan crítico? Que, que, no, que no, ocurre. no, a ver, la compañía, la compañía sigue trabajando y cumplirá todos sus compromisos que, que, que, que, que tenía hasta ahora y, y por supuesto seguimos trabajando, la, la compañía vivimos de, de esto, la compañía ha estado manteniendo a Sara la Carreta, lo que uh -huh. pasa que ahora es ya es totalmente imposible. Este año hemos ya terminado con eh, el fondo común ese que te decía que yeah. poníamos para ir pagando todo eso. Se acabó. Eh, se acabó la póliza de crédito que sacamos el año pasado. Y ya estábamos en una situación totalmente desesperada. Entonces, eh, sale la carreta, eh, se cierra. se Sale la carreta cierra toda la programación, no puede soportar más la programación sin, sin, sin ayuda y evidentemente un teatro sin programación es un teatro cerrado. Mm. Es un teatro cerrado. ¿Puede volver a abrir el teatro? Pues evidentemente si hay presupuesto para abrir la programación, nosotros llevamos 23 años luchando por la cultura de, la, de nuestra ciudad, haciendo cultura en nuestra ciudad con cariño y con mucha pasión con mucho amor por nuestra profesión. Evidentemente nosotros no lo estamos haciendo forzados, lo estábamos haciendo de buen grado. De hecho, lo estábamos haciendo dinero, poniendo dinero eh, eh, encima, encima de la mesa. Fíjate tú si tenemos ganas de, de seguir, pero es absolutamente imposible sin la colaboración, sin la ayuda. pues esperemos Sobre que. todo en momentos como este sí, de la sí. pandemia. Pues esperemos que haya suerte y que continúen adelante como puedan. Muchas gracias, Paco Pérez, por explicarnos la situación de la Sala de la Carta. Gracias a vosotros. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. No esperes a que ocurra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 Tele Elche, Radio Marca. 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9 y 33 minutos de la mañana y seguimos hablando de la cultura porque abrimos esa ventana de todos los viernes con Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. De nuevo aquí te volvemos otra vez a llamar. Sí, nos ha enfriado la silla todavía. <risa> Buenos días. Bueno, buenos días. Antonio, te volvemos a llamar por esa voz que tienes. Oh, vaya, eh, por Dios. Y sobre todo por cómo recitas los poemas. Hoy vamos con Adolfo Gustavo Becker. Vaya. El pasado año se cumplió el 150 aniversario. Nos preguntarán por qué traemos a Becker aquí, este viernes. Bien, pues eh, 2020 fue el 150 aniversario del poeta Becker. Eh, del romanticismo luego veremos algunas algunos detalles de su vida, su obra eh, pero lo que lo que la pandemia nos quitó es precisamente y sobre todo a Andalucía el nació en Sevilla, toda la Junta de Andalucía tenía preparada una serie de actividades que no pudieron llevarse a cabo con lo que se están realizando a lo largo de este año aunque de forma tímida, porque este año ya se cumplirá 151 años desde su muerte Becker nación sevilla murió en madrid un 22 de diciembre de 1870 a la edad a muy temprana edad muy pronto eh, 34 años y eso su muerte nunca publicó ninguna de sus eh, su obra en, en, en libros solamente eh, algunas rimas en periódicos eh, porque él era periodista ...intentó publicar en vida... ...como no lo no pudo publicar en vida... ...fueron sus amigos... ...quienes publicaron toda su obra poética... ...Rimas y leyendas... ...y a partir de la publicación de sus amigos... ...lo que pasa en este mundo... ...comenzó el mito de Becker... muchas eh, aspectos... ...que no tenían nada que ver... ...si uno estudia la vida de Becker... ...con, con lo que realmente... Eh, ...era este poeta... ...y periodista de la época... ...un hombre que fue feliz y no fue tan taciturno como lo lo han pintado en muchos retratos, sobre todo el de su hermano Valeriano, que lo, lo pinta como un semidios, se mitifica, empieza ahí. El, bueno, la está litera. claro que después de una muerte joven <ríe> sí. siempre se ensalza, y sobre todo el hermano. Eh, y los amigos lo santifican, poco más o menos. Además censuran alguna que otra rima. Por ejemplo, hay una rima ya muy conocida por los estudiosos, que los amigos no quisieron publicar en ese recopilatorio de su obra, que en la que dice él, una, una mujer me envenenó el alma y otra el cuerpo, algo así parecido. Es, es la que... época, era finales <risa> del siglo XIX. ¿no? Claro, es que él parece que tenía sífilis, pero eh, la sífilis para ese siglo XIX era como el sida del siglo XX, uh -huh. con lo que era mucho mejor quitaje esa estrofa esos versos y, y hacer creer a las personas que quizá murió de enfermo de, de tisis, de tuberculosis que era algo más romántico le, le iba más al personaje por eso es una pues ahí, eh, decimos que los amigos pues mitificaron lo que lo que fue la bueno vida se hace hoy porque... también cuando alguien muere, se olvida lo malo y solo se habla de lo gran persona que era. Y, pero es un claro. error, y sobre todo cuando estamos hablando sí. de escritores como de La talla de, ya, pero de no Chavo, sus amigos Adolfo Veque. Claro. Bien, pues eh, eh, podemos comenzar con el principio. Su, es el hombre, nunca publicó nada, no pudo publicar por sus circunstancias, pero creo que es el escritor, después de Cervantes, más leído eh, de todo. Y además, eh, su, su obra es ha influenciado muchísimo, así como en en en la poesía moderna. Sí, por la sencillez de su poesía, yo creo que a todos con temprana edad y dentro de ese romanticismo, pues todos nos aprendíamos algunas de esas poesías cortas, ¿no? Eh, casi eran pareados algunas de ellas. Eh, pequeñas estrofas, ¿no? Y eso sí, pues siempre ha hecho que, que esté de boca en boca desde que éramos muy jóvenes y todos hayamos tenido alguna vez algo que ver con Gustavo adolfo Becker. Un Becker que además también eh, estaba relacionado con el mundo de la zarzuela, le gustaba la música sí. y, y sus letras valían para la música y también la música que él podía haber compuesto, ¿no? Y dibujos, también hacía algunos dibujos porque su padre era pintor y que, sí. bueno, pues eh, eh, al vivir entre lienzos siempre por lo menos tienes un lápiz a mano para poder hacer algo, ¿no? Bueno, pues su vida le marcó como poeta, él iba para pintor como su padre, pero era mejor pintor su hermano, Valeriano, que la relación con su hermano es como la relación de Van Gogh con Theo, eran uh -huh. dos hermanos muy unidos, eh, eran ocho, ocho hijos, ellos nacieron en Sevilla, en el seno de una familia, pues de esas familias eh, que fueron algo en el siglo 17 eh, de la nobleza, pero venidas a menos, pero respetable su padre eh, se le llamaba se le conocía como Don José, era un gran eh, pintor de, de costumbres de la época y eh, él iba para, para pintor, él estudió bellas artes, pero le iban mejor las letras. De Sevilla se fue a Madrid con su hermano Valeriano para hacer fortuna, eh, comenzó con un periódico, El Porvenir, allí no tenía no tuvo Porvenir, le pagaba muy poco y luego comenzó eh, con Isabel II, llegó incluso a contar con el apoyo de Isabel II para publicar Pues una idea que tenía y era una enciclopedia de los templos de España. Pero se quedó en el primer volumen solo, Toledo. Eh, no pudo... Esa, La enfermedad trabajo, le detuvo. No, el trabajo editorial era muy complicado. Así que eh, lo dejó, lo dejó estar. Y entonces eh, le contrataron para otro periódico donde le pagaban más, el contemporáneo. Ahí hizo algo más de dinero y parece que ahí ya dejó de ser bohemio, dejó las penurias y pudo ganarse la vida bien y además entrar en el círculo de gente influyente de la de la de Madrid de aquella época del siglo XIX. Su primer amor fue Julia Spín, una soprano eh, muy relevante eh, con un padre donde en el salón de su casa hacía muchas fiestas con la gente más influyente de Madrid, el IVA eh, y algunas de sus rimas están dedicadas a Julia Spín. Luego Julia Spín vio lo que vio en Becker no le vio tanto futuro porque ella le desdeñó, no quiso casarse con Becker. Hubo ahí un desengaño amoroso, el pobre Becker decepcionado, eh, escribió también rimas de, desde el desamor y la Julia Spin pues se casó, Julia Spin se casó con el ministro de Hacienda, solo para que veas de la época, solo para que veas que era una mujer que perseguía una vida de lujo que con Becker Nunca, Evidentemente no iba a tener lo ¿Asegurada? Tampoco y, y espera porque Becker se casa Al final se casa con la hija del doctor Que visitaba y que le estaba tratando de sífilis Casta Esteban fue su mujer Pero no era tan casta como dice su hombre Porque <risa> se separaron varias veces Tuvieron dos hijos eh, Pero eh, su mujer tuvo un tercer hijo de un exnovio que parecía que era bandolero, una vida un poco complicada. Y la, y la vida de su mujer también muy complicada con él. Eh, así que eh, él seguía enfermo y en una de esta, cuando estaba en Madrid pues quiso irse a, al monasterio de retiro con sus hijos. Claro, se separó de la mujer, tuvo que ocuparse de los hijos él, fíjate. Y su hermano también le pasó lo mismo, Valderiano. Eh, por eso estuvieron tan, tan unidos, también se separó de la se mujer. Se contaban los problemas con los niños. Y se fueron al monasterio, a un monasterio de Zaragoza, Biruela, Beruela, donde allí pues escribió esas famosas cartas desde mi celda, que es una confesión muy intimista, es un poeta muy intimista, no nada romántico, sino intimista. Eh, y además bebió porque eh, Becker, la poesía de Becker se impregna de la cultura popular, del folclore cu cultural y además del misterio Le encantaba eh, Edgar Allan Poe y también escribía relatos de horror y de brujería porque en ese monasterio de Zaragoza que estaba cerca del Moncayo, allí hay un pueblo, ay, no recuerdo ahora su nombre, Trasmón, o Trasmoz, que es el único pueblo que en la actualidad es maldito y que sola la maldición puede levantarla el Papa actual. Eh, porque allí pues era un pueblo de brujas y se ve que le fascinó y ahí escribió la historia de la última bruja que quemaron en ese en ese en ese pueblo de brujas en fin que, que impregnado también de, del misterio de la leyenda popular pues escribió sus rimas y leyendas pero con tan mala suerte eh, que cuando termina su retiro del monasterio tiene que volver a madrid porque gana eh, el partido conservador que él apoyaba y por tanto su digamos eh, su mecena, que era el ministro de la Gobernación de aquel entonces González Bravo le, le reclama, le da un trabajo de censor de novelas, que por cierto no sabemos qué novelas censuró, porque ha desaparecido el expediente, no sabe, nadie sabe Becker qué, qué hizo en ese trabajo, pero le dio evidentemente dinero suficiente para seguir pagando pues todos los lujos y una vida cómoda con sus hijos y con su hermano en Madrid y allí y eh, duró poco porque sabes que Isabel II tenía muchos amantes había eh, en el siglo XIX muchos golpes de Estado, muchas revoluciones y hubo una, la Revolución de la Gloriosa que acabó con el reinado de Isabel II y por tanto acabó con González Bravo también y en la, en esa noche de la Revolución de la Gloriosa fue para Becker y su, y su hermano la ruina porque perdieron, perdieron el poder González Bravo cayó en desgracia y además el manuscrito que Béquer le había dado a su amigo González Bravo para que lo publicara, porque él le prometió publicar toda toda su obra, desapareció esa noche. No se sabe qué pasó, porque entraron a la casa de González Bravo, en la revolución, etcétera Con lo que el pobre tuvo que retirarse, exiliarse también, en esta ocasión no al monasterio, sin dinero, a Toledo, con su hermano. Y allí en Toledo pues parece que publicaron los Borbones al desnudo. Parece que publicaron una como una viñeta de dibujos y contextos muy satíricos y mojándose de Isabel II de sus amantes, incluso de el propio González Bravo. Supongo que estaría muy enfadado porque por le perdiera, Como había manuscrito. sucedido todo, claro? <ríe> Pero fíjate, no hay mal que por bien no venga, gracias a ello hizo una reflexión, memorizó los poemas que había publicado en los periódicos volvió otra vez a escribir y pudo escribir rimas y leyendas que en diciembre de, de, de 1870 meses después de la muerte de su hermano Valeriano, que por cierto su padre también murió joven, su madre también, eh, allí la, los Becker murieron eh, de forma prematura todos. Pues en su lecho de muerte los amigos arroparon le arroparon él dijo que Matt, a un amigo suyo le dijo, que quemad esas cartas, y porque no quiero que sean ni deshonra de que saber qué habría de esas ellas. cartas. En fin, que la vida de Becker fue... Demasiado fue demasiado sincero con la pluma. Sí, <ríe> fue muy apasionado, supongo, en toda su vida. Le pasaron muchas cosas, estuvo arriba, estuvo abajo, eh, se enamoró muchas veces y todo lo reflejó en la poesía. Vida corta pero intensa. Muy intensa. Y cuando muere sin haber publicado su obra... Vaya sus amigos lo hacen y no tardó nada en disparar su fama y fíjate hay un poema que él mismo escribe que es muy cortito y quiero que lo leas porque él mismo cuando claro él siempre estuvo enfermo lo de mis horas de fiebre eh, fíjate lo que lo que llega a decir del mismo que quién se acordará de él pues fíjate, a dónde ha llegado be que la Vamos. duda en el lecho cuando ves que está próximo tu final Vamos a leerlo. Es la rima número 61 dentro de esas rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues vamos allá con Chopin. Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Cuando la trémula mano tienda, próximo a expirar, buscando una mano amiga, ¿quién la estrechará? Cuando la muerte vidrie de mis ojos el cristal Mis párpados aún abiertos ¿Quién los cerrará? Cuando la campana suene Si suena en mi funeral Una oración al oírla ¿Quién murmurará? Cuando mis pálidos restos oprima la tierra ya Sobre la olvidada fosa ¿Quién vendrá a llorar? ¿Quién? En fin... Al otro día cuando el sol vuelva a brillar... ¿De qué pasé por el mundo? ¿Quién? ¿Quién se acordará? Eso lo escribió él, fíjate ahora... Millones de personas en todo el mundo han leído sus rimas, sus leyendas, sus cartas... Y miles de personas todos los años van al Panteón de los Becker en Sevilla... Para depositar flores, escritos, deseos y agradecimientos por su poesía... Cierto. Bueno, tengo otra más por aquí. La de Habrá poesía, ¿no? Habrá, vaya si habrá poesía. Venga, pues con, con ella terminamos. No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, me embudeció la lira. podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras hay en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia, a descubrir, no alcance las fuentes de la vida. Y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista. Mientras la humanidad, siempre avanzando, no sepa a dónde mira. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían. Mientras se llore, sin que el llanto acuda a nublar la pupila. Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Y la hubo, Antonio, incluso en su muerte. ¿Ah, ¿no habías terminado? Ay, perdona, no, perdona, no. falta, es verdad, falta el último verso, no me sí. lo sabía de memoria, perdona. Te lo digo, no, no, no, vale. no hay problema, porque como siga viendo poesía, mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso, Dos almas confundidas mientras exista una mujer hermosa habrá poesía. Bueno, bueno, bueno, no tengo perdón por haberte Ahora, cortado. Además, <risa> este último verso es el que todos nos aprendíamos. Sí. No sé por qué, pero era siempre muy eh, bonito. El... hay que decir que el monumento que, que se le levantó en Sevilla a principios del pasado siglo a Baker en el Parque María Luisa, hay tres mujeres, pero el estilo Claro, él decía que la mujer era su compañera en la poesía eh, y, y el, el escultor decía que la mujer representante también los sentimientos del, del hombre. Es puro sentimiento, acompañamiento para para eh, para Baker, que hubo poesía también en su muerte, porque el 22 de diciembre en Sevilla, él muere en Madrid, pero en Sevilla hubo un eclipse solar. Uh -huh, Media hora después tristeza, de su muerte se apagó tristeza, el sol tristeza. en Sevilla y muchos dicen que se apagó porque le indicó a la ciudad donde nació que un genio acababa de fallecer. Pero Becker yo creo que es un genio de la literatura porque siempre ha estado, podía ser cursi, pero nunca ha llegado a caer en la cursulería. Y ha estado ahí, ¿eh? en, en esa línea de decir, uy, ¿qué poesía más cursi? No, pero si la lees no llega, no, Becker no llega a caer en eh, esa... Sí, no llega la cursilidad, sino simplemente lo que te hace eh, volverte hacia ti y cuando lo lees en momentos de desamor, sobre todo, pues wow, te enciende y te, te, te nargola. Bueno, pues muchos no se habrán escuchado, sé que te tienes que ir, Antonio, pero vamos a terminar con la música, porque Becker también su poesía es musicalidad, se ha llevado eh, por sí. inspiración de muchos cantantes y hay uno en concreto, Benito Moreno, que nos canta creo que la rima más famosa de todos los tiempos Volverán las oscuras golondrinas Pero esto no recitado, sino cantado Escuchamos Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando y amarán, jugando y amarán y amarán pero aquellas que el vuelo refrenaban Tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán, esas no volverán, no volverán estúpidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosa sus flores se abrirán sus flores se abrirán se abrirán ver aquellas bajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán esas no volverán no volverán amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará, tal vez despertará, despertará mudo y absorto y de rodillas como se adora adiós antes falta como yo te he querido desengañate así no te querrá así no te querrá no te querrán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 en cualquier momento del día a Darb Tetería Gastrobar, comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? A Darb Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. A Darb Tetería Gastrobar, Calle Mayor del Raval 4, Elche.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 Te esperamos en Esquella Automóviles Tu concesionario Fiat En Elche Sor José Falcorta 37 En Orihuela Carretera Murcia Alicante Kilómetro 27 Y en Elda Petrer Partida Reventó 1 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Quedan 4 minutos para llegar a las 10 En punto de la mañana Y seguimos con más poesía Pero llevada a la música El poeta Joaquín Sabina Porque a él le sobran los motivos Esta sala de espera, sin esperanza Estas pilas de un timbre, que se secó Esta mala aventura, esta contradanza Este trailer de mudanza, con los muebles del amor Música esta campana herida en el campanario Esta mitad partida por la mitad Estos pesos de Judas, este calvario Este look de presidiario, esta cura de humildad Este cambio de acera de tus cadenas Este payaso que ya no hace reír Este arrabal sin grillos en primavera y espaldas con cremallera y anillos de presubí. Este dulce de leche contaminado, este perro andaluz sin domesticar. Este orgullo del príncipe destronado, esta esquina del pecado, esta ruina de Don Juan. No abuses de inspiración, no abuses a mi corazón. la al pecho y ajado que está, cerrado por Por las arrugas de mi voz, se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que describo. Para decir con Dios a los los sombras, nos la necesidad de necesitarte este llamarte sin quererte llamar es de olvidarme del deber de olvidarte este lunes, este martes y el miércoles que vendrá esta lágrima de hombre de las cavernas esta alma del zapato de barbatú que poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú de esta guitarra huérfana y delante con su teléfono no, que no me venció estos dedos que dejan caer un guante dedicado y trasumante a los pies de un trovador es el altroverá aparcado en tu puerta la rueca de penélope lula par este sueño que sueña que se despierta esta cara con la muerte y lagrámola del mar ramuche es mi inspiración no acuses a mi corazón, tato al pecho y ajado que está cerrado por terribos. Con las arrugas de nido se filtra la desolación. Les de saben que estos son los últimos versos que te escribo. No acuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tato al pecho y ajado que está cerrado por terribos. Con las arrugas de nido se filtra la atesoración de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los nos sobran 101.4 Tele-Elx Radio Marca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 Pues pasa un minuto de las 10 de la mañana, así que damos también la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche en este programa La glorita que comenzó a las 9 aquí en el 101.4 de Teleelche en Radio Marca. Comenzó hablando de la sala La Carreta, la sala de títeres, que tiene los días contados por el escaso apoyo económico, según ha denunciado su director, por parte de las administraciones públicas y que hemos eh, continuado pues con ese rincón de la cultura del viernes dedicado en esta ocasión al 150 aniversario de la muerte del poeta universal Gustavo Adolfo Becker. Y en esta segunda parte vamos a dedicarla a la economía, a la empresa familiar, porque la Asociación de Empresas Familiares de Alicante, que representa al 92% del total de los negocios de nuestra provincia, va a entregar el próximo martes sus premios anuales, en una gala que tendrá lugar aquí en Elche y que fue aplazada el pasado año debido a la pandemia. Esta asociación es una de las primeras que se creó en España y bajo la dirección de la empresaria ilicitana Maite Antón, pues ha seguido creciendo en estos dos últimos años en número de socios a pesar de la pandemia, lo que la coloca en un lugar muy destacado frente a las administraciones públicas para ese diálogo y sin ser patronal. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la presidenta de la asociación, Maite Antón, conocida además por llevar adelante junto a su hermano y sus hermanos la empresa de sus padres, el grupo de comunicación Antón y Melche. Muy buenos días, Maite. Buenos días, Rosmario. Muchísimas gracias. Encantada de estar contigo y con toda todo esto. Bien, pues antes de hablar de la empresa familiar, que es muy importante, eh, ya hemos dado la cifra, el 92% del tejido empresarial de la provincia son eh, familiares. Antes de hablar de, de la situación en que se encuentran por la pandemia y por esta crisis, que se persigue con estos premios anuales? Porque ese, ese es el motivo de, de la entrevista de hoy. En efecto, pues mira, eh, creemos que en general y todavía más en este momento pues es momento de reconocer a todas aquellas empresas que, que están haciendo una labor importantísima y que además tengo que tengo que decirte, Rosmari, que durante la pandemia especialmente. Hemos pasado unos momentos realmente inéditos, impensables, inimaginables. No podíamos eh, en ningún caso pensar que, que nos iba a suceder una cosa eh, tan tremenda y tan horrible en cuanto a las vidas que tristemente... Eh, Se ha llevado por delante y, y hay muchos ciudadanos a los que creo que debemos seguir agradeciendo que han realizado una gran labor los sanitarios las puertas de seguridad eh, todas aquellas eh, actividades esenciales y entre ellas y además pues está este tejido empresarial de las familias empresarias de las empresas familiares que como tú muy bien has dicho se eh, son el motor de nuestra economía, pero que además, no solamente cuantitativamente, sino también cualitativamente, porque son empresas, las familiares, que están muy arraigadas en el territorio y que, por ejemplo, durante la pandemia, pues se movilizaron cambiando incluso sus, sus cuestiones productivas para, en esa primera instancia, en donde no había las pues, mascarillas, etis, etc., pues rápidamente reordenarse y poder fabricarlas y distribuirlas. Igualmente a lo largo de todo de todos los meses posteriores. Y entonces estos premios, que curiosamente, ahora cuando te diga quiénes son los premiados, pues tienen una especial relación con, con la pandemia, pero pero no ha sido una cuestión eh, premeditada, sino que es que realmente eh, todas las empresas familiares han, han participado, ¿no? en eh, están participando en esta recuperación tan importante en la que todos unidos será la manera de salir adelante. Eh, creo que es momento de dar ánimos de en general, eh, todos como, como personas, como seres humanos estamos tocados de alguna manera por, por esta situación tan, tan terrible que hemos vivido Y entonces eh, es hora de animarnos unos a otros y en este caso eh, estos premios pues lo que hacen es precisamente reconocer y siempre es un, un apoyo y un ánimo a, a seguir con esta trayectoria ahora cuando te diga pues que son tres empresas y, y una persona que siempre haya tenido una relevancia dentro de la asociación en este caso es un empresario y, y verás pues que bueno pues son empresas que tienen 50 años 60 años 70 años Y eso es muy de valorar porque de lo que se trata es de dar continuidad sobre todo en uh -huh. nuestra principal labor social, que es el empleo. Pues vamos. En mantener el empleo y en, y en seguir incrementándolo. Pues vamos a hablar de esos protagonistas. Eh, tenemos aquí en la lista aparece el empresario Luis Moltó. Eh, te referías es, a él, ¿no? Eh, exacto, exacto. Mira, este es el, pre el premio especial que, que se dedica en honor a nuestro primer presidente y uno de los fundadores, que fue Manuel Pelaez Castillo. Y lo que trata es de premir a una persona que haya tenido relevancia en, en lo que es el, la trayectoria de la asociación. Como tú muy bien has dicho, fuimos las primeras eh, la primera asociación y por eso somos la única provincial. Que, que se creó en toda España eh, a raíz de la formación del Instituto de la Empresa Familiar en el año 92 y en el 95 eh, cuando nació a AESPA. Entonces Luis Molto, eh, además eh, como nuestra asociación es provincial, pues, pues tenemos muy en cuenta Eh, la relevancia de las nueve comarcas que tiene nuestra provincia. Bueno, pues Luis es de Concentaina, de la comarca del Contat. Él es un empresario que tuvo una trayectoria muy diversificada eh, a nivel de empresarial, con un gran papel en AEFA, pues fue uno de los fundadores. Ha estado en prácticamente todas las juntas, eh, tesorero durante ocho años y a mí me gusta remarcar que siempre ha dicho que era el tesorero más feliz del mundo porque bueno, pues se un poco el porqué del prestigio de Aefa, que siempre ha sido una asociación independiente, autosuficiente, con unas cuentas muy claras, transparentes y saneadas, ¿no? Y eso es lo mejor que le puedo pasar a un tesorero. Y ha tenido pues un, un, un papel muy muy importante de trabajo constante, de implicación, 10 años colaborando con Fundesen porque Tu visión siempre ha sido de ayudar a las empresas, a la provincia y es un valor seguro y queríamos agradecer eh, todo lo que ha hecho eh, por, en general por la provincia y en particular en AESA. ¿Y, ¿Y qué papel tuvo durante la pandemia? Bueno, pues al final eh, como asociación eh, AESA lo que, lo que ha hecho es unirnos todavía más. Eh, ten en cuenta que los primeros momentos eh, fueron muy difíciles porque no sabíamos realmente, por supuesto, eh, a qué nos estábamos enfrentando, la duración, había mucho desconcierto, había miedo, porque era la primera vez que nuestra generación nos encontrábamos con una pandemia de tipo sanitario. Y, y personas como Luis, eh, que es verdad que han representado también un poco la memoria de, de, de nuestra de nuestra asociación pues son referentes ¿no? de, de, de templanza y, y, de, y de mantener esa, esa tranquilidad y, y estar siempre pendiente de, de ayudar a todos los demás y, y por eso hemos querido hemos querido valorarlo de esa manera. También aparece una empresa delche, de el grupo Ross, de asesoría, ¿no? Asesores Ross. Exacto, el, exacto, Lucas Asesores Ross, que es el premio de la Generalitat. Tendremos el martes eh, al presidente de la Humanidad, Achimbo, pues para entregar este premio. Eh aprovecho además para decir que la entrega eh, bueno, pues como como ilicitana me siento muy orgullosa de nuestros tres patrimonios de la de la humanidad. Y, y, bueno, pues la entrega se va a realizar en el corazón de nuestro patrimonio del Palmeral, eh, bajo la palmera imperial en el Jardín Huerto del y, y, bueno, pues mucha alegría que en este caso uno de los premiados sea una empresa, además de Elche, Grupo Asesor Ross, con la trayectoria de 52 años ¿no? de existencia y que, bueno, también representa tanto al Medio como el Bajo Vinalopó y a la Vega Baja, porque tienen tienen eh, oficinas en Elche, Elda y Guardamar. Son un grupo de asesores, de fiscal, jurídico, laboral, auditoría, eh, pero eh, su fundador, Carlos Ross, luego se fueron incorporando Francisco Sentere, José Más Antós, Antonio Brotón, soy así, hasta 50 profesionales, tienen la valía de haber sido pioneros en un concepto global de la consultoría, que, que entonces, eh, hace 52 años, solamente existía pues, en las grandes consultoras a nivel nacional e internacional, y ellos tuvieron la visión de, de, de hacerlo aquí, en nuestra provincia. Eh, por todos estos motivos son son los que les hemos eh, uh -huh. hecho eh, entrega de, de, del premio de la Generalitat. Bueno, que han sido merecedores y que se les entregará al martes. Eh, esta ¿Es la primera vez que Elche acoge la entrega de los premios? Porque el, a, a F, ¿desde cuándo está entregando sus premios anuales? Pues la entrega... ...durante sus 25 años de existencia... ...o sea que esta en efecto... ...es la 25ª... entrega de, de, de premios... ...porque siempre se ha considerado esto... ...que al final el, el papel... ...que tenemos los los empleadores... ¿eh? ...porque también... Eh, ...creo que hay que ir modernizando... ...las estructuras pero también nuestras mentes... ...para acabar con... ...creo que estereotipos antiguos... ...de lo que es la figura del empresario... ...y de los trabajadores... ...yo creo que hoy en día afortunadamente... Hay más bien empleadores y empleados y, y es un poco parte de lo mismo. Los proyectos son muy comunes y, y incluso te diría, Rosemary, que momentos tan tan trágicos y tan dramáticos como hemos vivido lo que han hecho es precisamente fortalecer esos vínculos de unión personales entre todos los equipos y los proyectos. Y a la pregunta que me, que me hacías, eh, en efecto, nosotros, es, es, eh, es algo que está en la esencia de, de, de AEPA, es repartirnos en efecto por toda la territorialidad de la provincia, con lo cual los premios se realizan Eh, cada año en, en una de las comarcas diferentes, con lo cual, pues eh, en efecto, este, este año pues pues ha tocado ha tocado en el hecho. Me parece muy buena idea el aire libre, la palmera imperial, supongo que eh, el aforo será reducido, pero eh, tienen el poder de convocatoria suficiente para atraer al presidente de la Generalitat. Hemos hablado de Luis Molto, del grupo Asesor Ross, ¿y qué otros premiados hay? Pues mira, luego tenemos con el premio de la Diputación, que también tendremos la presencia del, del presidente de la Diputación, de Carlos Manzón, eh, una empresa atlántica agrícola eh, que pertenece al Alto Vinalopó, está en Villena, y da gusto eh, conocer estas empresas de nuestra provincia, por eso también es un alto en donde siempre sales con un buen sabor de boca de decir, madre mía, que es gran potencial ¿no? en, la, en la provincia. esta empresa es de 1962, o sea que está a punto de cumplir 40 años, y es pionera en tema de investigación, fabricación y distribución de fertilizantes, también de bioestimulantes y productos de biocontrol, porque bueno se trata de hacer las cosechas mejores, pero no solo en cantidad, sino también en calidad. Eh, fíjate que son distribuidores en 60 países, nada ¿no? más y nada menos, y tienen filiales de producción en México, Costa Rica, Turquía, Guatemala, en fin, Estados Unidos, Honduras, Perú... Y con más de 160 personas y eh, principalmente eh, la innovación, que es algo crucial eh, hoy en día, eh, son pioneros porque eh, invierten más de un 5% de su cifra de negocio en, en investigación. Y creo que en, durante la pandemia creo que debemos además romper una lanza por nuestra agricultura. Eh, han estado apoyando a, a este sector Y, y bueno pues no me can de decir que nos hemos dado cuenta de la importancia de la importancia que tiene la agricultura eh, en este momento que hemos pasado y como a veces circunstancias muy difíciles trabajan y, y quiero aprovechar este momento también para apoyarles en que así hacemos también desde, desde a EEFA porque a EFA es, es una asociación dedicada a la empresa familiar pero muy transversal evidentemente. Y, y creo que debemos apoyar todo el tema del agua, del trasvase, de, de la necesidad de que tengamos eh, agua para, para nuestra agricultura. Con lo que aprovecharán para decirle a Chimo que ustedes también están en contra de que se recorte el trasvase Tajo Segura. Eh, Maite, sí, ah, Maite eh, estos son agradecimientos a las empresas que han trabajado, que han sabido adaptarse, que han respondido, eh, que han diversificado durante la pandemia en los peores momentos para eh, ayudar a la sociedad. Sí, ah, sí en pero... efecto. Y me falta, me falta eh, si quieres, que uh -huh. hable de… de, de eh... La última empresa premiada claro, claro no vamos a, que, fuera. <risa> no vamos exacto, a que bueno es, es el, el premio eh, que concede también CaixaBank, uh -huh. que también tendremos al director territorial para la comunidad valenciana a Chico, Chico costa uh -huh. y que es el hospital veterinario san vicente uh -huh, eh, claro. eh, de la comarca de lalicanín y que nada más y nada menos que tiene 72 años de vida Eh, están eh, presentándolo en este momento segunda y tercera generación. En su momento también su, su creador, su fundador eh, Manuel Isidro Rodríguez García fue un visionario porque fueron innovadores y pioneros en la práctica clínica y quirúrgica. Y bueno, tienen un nivel de especialización que es referente a nivel internacional y, por supuesto, nacional y, y provincial. Mm. Y destacar también, bueno, pues la labor que ha tenido las mascotas en, en esta pandemia a, a la hora tanto del confinamiento y no solamente porque era estupendo no tener un perro para mm. <risa> para poder salir a pasear, sino que han supuesto realmente algo muy emocional al paliar la soledad de, de muchas personas que se que tenían que uh -huh. estar eh, aisladas ¿no? y entonces pues también ahí tienen tienen uh -huh. un papel importante los animales en nuestra en nuestra vida y las mascotas en, en la convivencia ¿no? uh -huh. y también es una empresa referente referente en su sector Pues hemos hablado de, de estos premios que quieren agradecer esa, ese trabajo a la constancia, a la profesionalidad y también el trabajo de las empresas que han respondido bien ante la pandemia pero yo quería preguntarle como presidenta de AEFA uh -huh. la, a ¿los gobiernos autonómicos centrales han respondido, sí. les han agradecido a las empresas familiares el trabajo, el esfuerzo que han realizado para salir de esta crisis A ver, eh, realmente eh, por una parte esta es una crisis en donde nos ha pillado eh, a todos ante una situación desconocida eso no implica que realmente eh, se tenía que haber previsto por parte de los gobiernos porque realmente es su obligación, pero es un momento de hacer crítica constructiva ¿no? y de intentar eh, crear la, la conciencia, que yo creo que es lo que, bueno, no solamente eh, las empresas familiares, sino los ciudadanos en general, queremos transmitir a nuestros políticos. Eh, creo que una situación que hemos vivido como esta debería ser un punto de inflexión para que ellos cambiaran eh, su actitud respecto a la resolución de los problemas en general. Es decir, eh, creo que este juego político en el que a lo largo de los años se, se ha ido se ha ido instaurando dentro de, dentro de la política, creo que no es lo que queremos los ciudadanos y que tenemos que alzar nuestra voz con, con respeto incluso te que con cariño, eh, para que cambien esa actitud, que no tengan eh, una visión cortoplacista, eh, electoral y partidista, sino que realmente se, se unan para, para el bien común y que piensen en las personas. Y dentro de eso, eh, tengo que comentarte por, por lo que me has dicho, que, que creo que sí que valoran lo que están haciendo las empresas familiares. Tanto a nivel social, que es una parte muy importante de nuestra esencia y de nuestros valores, como que es clarísimo que si no hay empresas, que si no hay empleo, las personas no pueden desarrollar sus objetivos vitales, ni además, a través de nuestros impuestos tener los recursos necesarios para mantener pues la sanidad, la educación, que son Pilares básicos de nuestro estado de bienestar. Si no hay economía, si no hay empresas familiares que son las raíces y el motor de nuestra economía, nada funcionará. Y bueno, pues es nuestra labor el, el concienciarles y, y el que también determinadas actitudes. Y no te parece, Rosmari, que tenemos que decírselo y, y que si todos se lo decimos creo que creo que, que con voluntad todo es posible. Y desde luego asociaciones como la que preside Maite, es, es importante, hacen caso. Eh, es verdad, eh, lo decimos todos los días, tienen que unirse, tienen que enterrar ese partidismo para solucionar uh -huh. los problemas. Porque hay muchos y en la provincia, desde vuestra asociación, ¿cuáles son las prioridades que deben resolver? Bueno, a, a los gobiernos te refieres, claro, ¿no? porque claro, están claro. nuestros objetivos para, para las familiares y para eh, todos los que forman los equipos, eh, las personas, que al final es lo que, es lo que importa, nosotros damos mucha formación para intentar precisamente que estas, estas empresas eh, continúen en el tiempo, porque son garantía de, de actividad económica y de bienestar, Y mira, eh, hay dos cuestiones eh, fundamentales, una es el tamaño de las empresas y otra es el tema del momento de la sucesión, son dos momentos eh, críticos. El, respecto, el tamaño de las empresas es nuestro principal punto débil en general en España, pero en particular en la provincia de Alicante. El tejido empresarial es muy pequeño, las empresas principalmente son pymes y mesas micropymes. Y eso tiene un problema muy grande porque se hace menos competitivo. Cuanto más grande eres, tienes más posibilidades de innovación, de calidad en el trabajo, de internacionalización. Entonces, el tamaño de las empresas es importantísimo y ellos tienen que cambiar, eh, si es necesaria, la, la legislación e incluso la mentalidad eh, en contra de las grandes empresas. Pero, en fin, grandes empresas es que en un momento determinado eh, pases de 3 a 10 personas o que un momento determinado pases de 10 a 20, de 20 a 50, más de 50 trabajadores está muy penalizado el crear empresas de más de 50 trabajadores, eh, con una serie de cuestiones que no garantizan realmente ningún, ningún derecho más a nadie y sin embargo son puntos de, de conflicto normalmente y... Y no estigmatizar esas empresas, porque además las grandes empresas eh, precisamente son tractoras de muchos territorios que si no fuera por ellas, eh, pues podrían eh, caer en la despoblación, ¿no? Entonces, muy al contrario, cuanto más grande es la empresa, las condiciones y las posibilidades son mayores. Ahí tendrían que ellos hacer una gestión para que se facilite y no se penalice. Y, por otro lado, está el tema importantísimo en el momento de la sucesión. Eh, es un momento muy eh, dramático por las pérdidas, evidentemente, de los familiares de nuestros mayores, pero también por la cuestión de la sucesión dentro de la empresa. Entonces, si además tienes una carga fiscal en base a unos balances que, lógicamente, con el paso del tiempo no suponen nada o a sea, las empresas sus cierros mañana y no tienes nada, pero en tus balances y más las empresas familiares en donde precisamente lo que hacemos es reinvertir en la empresa, reinvertir en la empresa los balances son altos y los impuestos lo que hacen es imposible la, la sucesión. Por eso en el 93 el IF eh, consiguió a nivel nacional eh, una bonción que estamos hablando de lo que son las participaciones de la empresa familiar para que se continuaran los negocios con unas condiciones de continuidad, de mantenimiento del empleo, etcétera y, y poder así eh, mantener el empleo y seguir creando riqueza. Eh, desgraciadamente son eh, competencias eh, de las comunidades y en la comunidad valenciana durante un tiempo se han ido reduciendo esas bonificaciones. Afortunadamente se han vuelto a estar bonificadas pero para empresas de menos de, de 10 millones de, de facturación. Y bueno, ahí estamos buscando para que sea todas las empresas porque el que factures más no implica nada respecto a los beneficios y además para los beneficios ya está el impuesto sobre beneficios. ¿no? Entonces esas son cuestiones con las que siempre estamos eh, intentando y sinceramente creo que, que, que lo conseguiremos porque, porque es positivo para, para toda la sociedad. Lo que no entiendo es cómo tantos años todavía no han conseguido de los go del Gobierno autonómico el aligerar esa carga fiscal en las empresas familiares y el limar o reducir esas trabas administrativas. Pues sí, eh, Rosmario. Eh, <risa> y, y, y, y ahora dices que hay confianza, que esperáis, pero eh, los datos sobre el endeudamiento en este país también hacen, tienen que preocuparles. Eh, ¿Cuándo pensáis que, que, que esta crisis puede pasar? Bueno, a ver, eh, afortunadamente eh, esta crisis al, al ser sanitaria tiene una parte muy negativa, evidentemente terrible, que ha sido la pérdida de vías humanas y que, ojo, tenemos que seguir siendo muy precavidos porque el virus continúa estando, existiendo. Eh, y todavía, por desgracia, pues quedan se secuelas tanto a nivel sanitario como, por supuesto, muchas a nivel económico. ¿no? Eh, pero el, la buena noticia es que en el momento en que desaparece realmente el peligro, la, la actividad no, no tiene por qué no, no continuar, no, no uh -huh. reactivarse como ya lo estamos viendo afortunadamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque la gente, por ejemplo, en esta provincia eh, hemos sido castigados económicamente, especialmente por la dependencia que hay de un sector extraordinario que tenemos, que es el turismo, la hostelería y el comercio. Y digo extraordinario porque además de, de haber sufrido muchísimo, eh, han demostrado pues una calidad a todos los niveles, tanto humana como empresarial, Eh, y cuando están resistiendo todos los que, los que pueden incluso aprovechando para, para hacer reformas para digitalizarse, etcétera ¿no? uh -huh. y, y toda la gente tenemos muchas ganas y también es verdad que en aquellas personas en donde nos han visto sus, sus recursos afortunadamente tocados pues se ha incrementado el ahorro ha incrementado el ahorro porque evidentemente no teníamos formas, muchas formas de gastar ¿no? hmm. y, y entonces eso es, es eh, eh, supone una expectativa mm, bastante buena. Entonces, lo que sí que hay que tener mm, muy en cuenta es que depende mucho de los sectores y de los tamaños. El, a menor tamaño, menor posibilidad de supervivencia. Por eso la importancia de, de incrementar el, el, el tamaño de nuestras empresas. Hmm entonces la situación es muy diversa a cuando nosotros nosotros esperamos que, que para el año que viene se puedan se puedan volver a, a cifras anteriores pero también esperamos que determinadas cuestiones eh, preocupantes que ya teníamos eh, culturales pues pues ahora se, se resuelvan ¿no? que no volvamos a estar en el mismo sitio sí para lo bueno pero esperemos que no para lo mal eh, hay alguna aliciente importante y es que hay eh, ¿Vendrán fondos europeos? Se han, creo Yo ya he perdido la cuenta porque son miles de millones, cientos de millones sí, los que van a venir. Sí, sí, sí. y ¿Qué va a hacer sí, sí, sí. la asociación para que ese reparto de fondos europeos sea eficaz? Pues mira, esa es una cuestión importantísima, Rosmarie porque, bueno, como en efecto, que está la barbaridad, que, que 70.000 millones van a venir en fondos directos, aparte de la posibilidad luego de, de lo que eh, serían préstamos. ¿no? Eh, estos fondos eh, tienen varias características. una que está centralizados en cuatro eh, ejes que son muy importantes. Uno, por ejemplo, que es la transformación digital que es importantísima para todas las empresas. Eh, la sostenibilidad, que también lo tenemos todos como un foco prioritario, y luego la, la distribución territorial eh, y también eh, a nivel de integración, pues tanto de mujer como de diferentes colectivos. ¿no? Y hay otra cuestión que es fundamental, que según la Unión Europea, el 40% de esos fondos tendrían que llegar a pymes Por eso nosotros estamos ocupados y algo preocupados de cómo se gestionen esos fondos y lo que estamos reclamando es precisamente que se tengan en cuenta todas estas consideraciones para que lleguen a todas las empresas no es malo que lleguen a las grandes porque como hemos dicho antes son tractores de muchas que tienen a su alrededor dándole servicio pero también es necesario que lleguen directamente a las tienda y ahí entramos en un tema también crucial que son las administraciones públicas. Respecto a esto, es muy curioso porque a los ciudadanos, a las empresas, al sector privado en general, nos están pidiendo servicios, restricciones de todo tipo. Y yo creo que la administración también tendría que realizarlas porque además no hay nada mejor que el ejemplo. Eh, por una parte, el ser más eficientes, el también digitalizarse ellos, el no poner tantas trabas administrativas y que, además, es una cuestión, primero, de voluntad. Es un poco lo que te decía anteriormente respecto a, a los políticos en general, pues el tener esa voluntad, esa voluntad de cambio. Sabemos que son estructuras a veces muy complicadas, ¿no?, con un personal determinado. Y yo creo que eso ya también habría que habría que cambiarlo, porque al final... Son servicios públicos, son servidores públicos que pagamos con todos nuestros impuestos y a los que también tenemos que exigirles que tengan ese nivel de calidad porque será beneficioso para todos. Pues Maite, Antón, no tenemos más tiempo. Te agradecemos que nos hayas explicado precisamente todas las prioridades que tiene en estos momentos la empresa familiar y, por supuesto, estaremos pendientes de esa entrega de los premios anuales que se realizarán en Elche y, además, en el Jardín Huerto del Cura bajo la palmera imperial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osmari. Un abrazo. 101.4 Tele-Elche Radio Marca la, la, la, la. Nuevo supermercado Charter consume en Elche Parque Empresarial en las instalaciones de Gasolinera Cell, abierto todos los días del año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 totes Elx será uno de los municipios más netos de España. Elx Verde Neta, UT Elx, Ayuntamiento de Elx. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 Con Alonso Son las 10 y 34 minutos de la mañana y vamos a comenzar aquí la ronda de noticias. Lo hacemos primero con la información, con la información deportiva porque en unos minutos bajará nuestro compañero Salvador Contello. Así que antes adelantamos la crónica de Paco Gómez. Paco, cuéntanos hoy. Hola, buenos días. El guardameta Paulo Gachaniga, el argentino que ha jugado cedido esta temporada, ha rescindido su vinculación con el Tottenham inglés, con lo que podría el Elche anunciar su contratación para las próximas temporadas. Eh, Paulo Gachaniga, recordamos que ha jugado cedido en este mercado invernal y que le arrebató la titularidad en los partidos decisivos en la recta final del campeonato a Edgar Badía, que recordemos tiene todavía un año más de contrato. Y es que empiezan la rumorología y los movimientos. De hecho, en la órbita blanquiverde está el delantero de 31 años, Darío Benedetto, que además no es un futbolista cualquiera, ya que es actual accionista del Elche Club de Fútbol. Un delantero que tiene una vasta trayectoria en el fútbol argentino, mexicano y en la última etapa en el francés, donde ha marcado en total en su carrera 138 goles. Se trata de un perfil de delantero tipo Peremilla, ratonero de 1'75", que empezó en el Arsenal Sarandí de la Primera División Argentina, pasó luego por Defensa y Justicia, Gimnasia y Esgrima, al final eh, firmó por el Cholos de Tijuana en México, también en el América para en el fútbol argentino terminar en Boca Juniors, donde firmó en tres temporadas en Primera División 45 goles, lo que le valió eh, su pasaporte al Olympique de Marsella, su primera experiencia en el fútbol europeo. Ha marcado 17 goles en las últimas dos temporadas en el fútbol francés y es una de las opciones que está barajando el propietario eh, cristian Bragarnik. También en la órbita está el futbolista internacional marroquí de 29 años, Yabad El-Yamik. Un defensa corpulento de 1'92", que es propiedad del Valladolid, pero que al descender el futbolista marroquí quiere seguir en primera división. Un jugador que desde que dio el salto del fútbol marroquí pasó por el Genoa, Perugia, Zaragoza y Valladolid, con lo que es un futbolista que conoce perfectamente la liga española. Hasta luego, hasta luego Paco. Y ahora sí, comenzamos con ese repaso a la actualidad porque tenemos ya a Salvador Campello aquí en los estudios de Televisión Radio Marca. Salva, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, ross Muy buenos días. Hoy es viernes, día, por tanto, en el que se actualizan los datos de consellería respecto a la pandemia, como estamos haciendo desde hace ya más de un año. Y tenemos que lamentar dos fallecidos esta semana por COVID en Elche. La, los casos nuevos reportados entre el lunes y el miércoles son unos 29 positivos más y la tasa de incidencia sube a los 28. Estaba en 17, ahora está en 28, ha subido eh, un poco, no nos podemos alargar más porque ha subido 10 puntos, pero no excesivamente. También es verdad y hay que tener en cuenta que parte de esos casos que se han producido es en ese brote que se detectó el pasado lunes en un centro escolar en donde se contagiaron 10 personas de golpe. Ya saben que están eh, desde Consellería continuamente recordando que nos tiene que haber aglomeraciones a las puertas de los colegios porque si se guardan las distancias dentro, pues que también fuera se deben de eh, mantener esas distancias de seguridad. En cualquier caso, 29 positivos, la incidencia está ahora mismo en los 28,11 casos por cada 100.000 habitantes. Seguimos por debajo de la media de la Comunidad Valenciana y por debajo de la media de España, pero aún así Estos datos nos recuerdan que no hay que bajar la guardia. Efectivamente, todavía tenemos aquí la pandemia. Y parte de que tengamos estos datos no no buenos, porque sigue habiendo fallecidos, como estamos diciendo, pero que tengamos estos datos tan bajos, parte es gracias al proceso de vacunación. Ya saben que se están llamando hasta los 50 años para vacunarse, que cada vez son más las personas que están inmunizadas. Esta semana hemos visto incluso al propio alcalde de Elche vacunarse. Hoy Consejería ha confirmado que se va a empezar a llamar a los menores de 60 años que fueron vacunados con AstraZeneca con la primera dosis, es decir, a profesores, policías, funcionarios, eh, personal esencial, médicos, fisioterapeutas, toda esa gente que fue vacunada en un primer momento con AstraZeneca, sobre todo estamos pensando en las grandes cantidades de gente que fueron a los mm. pabellones de Esperanza Lajo la de El Doscar, menores de 60 años. Se les va a empezar a llamar para ofrecerles ponerse la, la segunda dosis. Saben que tienen que elegir entre Pfizer o AstraZeneca. Como es Pfizer, lo que el gobierno quiere que la gente se vacune es la prioridad, vacunar con Pfizer. Aquellos que decidan vacunarse con Pfizer se les pondrá casi de forma inmediata. Es decir, se les llamará desde el centro de salud, se les dirá que tienen cita un día, se les preguntará si quieren con Pfizer o con AstraZeneca. Si eligen Pfizer, acudirán ese día que se les ha asignado. Si por el contrario deciden seguir con AstraZeneca y vacunarse con la misma marca con la que se hicieron la primera dosis, que es lo que está ocurriendo en el resto de España y lo que casi la mayoría de gente quiere eh, elegir, continuar con AstraZeneca, lo que va a ocurrir es que no se les va a llamar. No van a acudir ese día que se les cita, sino que se les va a dejar más para adelante. La Consejería de Sanidad no ha puesto fecha todavía a cuándo Será esa segunda dosis de AstraZeneca, así que de momento lo que podemos decir es que si alguien quiere vacunarse con Pfizer de la segunda dosis más de 60 años, ya tendrá cita a partir de la próxima semana. Si quiere continuar con AstraZeneca, de momento no va a tener cita, Quieren, tendrán que esperar un par de semanas. Eh, Polémica, por cierto, eh, la decisión de Consellería de hacer esperar a quienes quieran vacunarse con AstraZeneca. Sí, me eh, qué lío es es lioso así que lo mejor es que cuando les llamen desde su centro de salud pues eh, le lejan todas las preguntas correspondientes a la persona que esté al otro lado del teléfono está aquí paciencia a toda la gente. Que, que tiene que llamar y a los que van a ser Y eso no sé si retrasará en algo las previsiones de, del mes de junio, porque ya empiezan a vacunar, eh, tenían previsto a los de 40 años y a finales a los de 30. En principio, según la Consejería de Sanidad, no tiene por qué retrasar porque eh, los menores de 50 años que empezarán a ser vacunados a partir del 17 de junio, lo harían con Moderna o con Janssen. Es sí. decir... Esas eh, Pfizer y esas AstraZeneca que están almacenadas están destinadas a ese grueso al, de la población. Al grupo de, la, de trabajo esencial. Bien, esto es en cuanto al COVID, la vacunación, pero tenemos también, Elche, nos hemos situado en el mapa de la actualidad nacional por una tragedia. Por una crónica negra y además, una vez más, que sacude a la pedanía licitana de La olla porque hemos conocido que la Policía Nacional detuvo ayer jueves a una pareja Por presuntamente haber matado al hijo de ella. Los servicios sociales se pusieron en contacto con la policía después de recibir esa llamada del Hospital General. El pasado lunes eh, la madre llevó al bebé inconsciente al Hospital General. Allí se certificó la muerte, no pudieron hacer nada por él. La autopsia reveló que había sido una muerte violenta. Desde los servicios médicos ya se pusieron en contacto con la Policía Nacional y tras las primeras pesquisas pues han detenido a la mujer y a la pareja de este. No es el padre del menor, uh -huh. eh, pero sí la pareja sentimental actual de, de la madre. Los dos han sido detenidos y están puestos a disposición judicial. Han pasado la noche en el calabozo de la, policía, de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche esperando a que comience la instrucción y, y saber qué es lo que ha ocurrido exactamente porque recordemos, los padres se llevaron, o la madre mejor dicho, llevó al menor eh, diciendo que no se despertaba que estaba inconsciente al Hospital General Universitario de Elche allí certificaron la muerte y en la autopsia comprobaron que no fue por muerte súbita que es pues, la mayor, que tiene, el mayor miedo que tienen sí, los padres claro. sino eh, que había sido una muerte, una muerte violenta. violenta porque estamos hablando de un bebé de meses de vida un bebé que tiene 6 meses de vida Trágico. Eh, no es el único caso relacionado con menores. Sí, porque además también hemos conocido que la policía local de Elche ha detenido a una mujer por haber eh, abandonado presuntamente a su bebé de tres años. Unos eh, jóvenes escucharon a un bebé llorar dentro de un local cerca de la Plaza Primero de Mayo, llamaron a la policía, se acercó, tuvieron que forzar la cerradura del local para acceder a donde estaba el bebé y transcurridos ya varios minutos, no dicen cuánto, pero transcurrido un tiempo, Eh, pues más que suficiente como para estar en alerta, llegó eh, una mujer asegurando que era la madre de ese pequeño. niño. Eh, la mujer fue detenida por haber abandonado al bebé, eh, aseguró que se había ido a comprar durante una hora y que había dejado allí al bebé durmiendo, abandonando por tanto al bebé. Es delito, ha sido detenida y el niño está con la familia. No se pueden dejar a menores tan pequeños, solos y encerrados. Desde luego. <risa> sí, no, no. Salva. Eh, sí, mejor pasamos de tema y ya cerramos la ronda de noticias con la previsión de este viernes ¿Qué tenemos? Bueno, hay una cuestión, una noticia que eh, es curiosa, cuanto menos. Sobre todo, la, la vamos a contar porque eh, hemos recibido llamadas de, de oyentes y de espectadores de tele que estaban preocupados por un asunto que parece menor, pero que una vez que nos hemos puesto a preguntar dentro del ayuntamiento qué va a ocurrir, pues... Eh, ha provocado hoy hemos descubierto que, que hay realmente detrás un, un plan municipal para solucionar ese tipo de casos que muchas veces pasan desapercibidos. Hablamos de algo que puede causar risa y que son las colonias de gatos en Elche, pero eso se convierte en un problema no, es por un la problema, gran cantidad claro. de gatos que hay y porque hay gente que quiere cuidar a esos gatos porque son digamos, animales, pero por desgracia en Elche no existe una protectora de animales Eh, al menos que cumpla con las garantías que el ayuntamiento requiere para que se hagan cargo de esas colonias de gatos. Una de ellas, una de las más numerosas que tenemos, está en el edificio de Correos. En el antiguo edificio de Correos, en el Paseo de la Juventud. Saben que ese edificio va a tener ahora un uso por parte de la Consejería de Innovación. Se están comenzando ya a hacer algunos trabajos dentro de ese edificio. Se han taquedado ya algunas puertas, se han retirado los montones antiguos para los a Pusol. En fin, que se está ya acondicionando y dentro hay una colonia de gatos. Bueno, pues Ay, no los cerrar. vecinos... Claro. Nos han preguntado qué va a ocurrir, porque eh, se van a empezar a hacer las obras, se va a empezar a condicionar el edificio y dentro hay una colonia. de Además, no se sabe cuántos gatos están viviendo dentro. Si lo matamos. <risa> y, eh, bueno, pues eh, el ayuntamiento ya ha contestado. Se van a crear unos eh, solares, se van a habilitar unas zonas que se van a llamar colonias felinas. Allí técnicos de la Concejalía de Sanidad se van a encargar, eh, dentro de ese apartado de animales, de vigilar, controlar y que esas eh, colonias de gatos estén controladas, estén Miro. esterilizadas. Eh, tengan todos los recursos suficientes como para poder sobrevivir siguiendo la normativa municipal. Pero... No se crea una protectora de animales, pero Mira. sí que se va a cuidar. Pero entonces habrá solares municipales en distintos puntos del mundo. No de se ha especificado no, no se aún dónde. si serán dentro del municipio, si serán en el Camp Dels, que es lo más lógico, uh -huh. eh, si serán solares municipales, y si serán... Todavía uh -huh. no sea... Uh -huh. eh, pues pero estaremos sí pendientes. Que se ha presentado que uh -huh. hay un plan municipal Mira para cuidar a esos gatos que en el CHE, pues hombre, no llegamos al punto de Roma, ya. que, que, que tiran hasta calendario los gatos de Roma, pero aquí en el CHE eh, pues se puede convertir. Muy en... bien, pues Salva, no hay tiempo para más. Tenemos también Junta de Gobierno, tenemos muchas noticias que contar a la una. en la Junta de Gobierno, tenemos balance del de PSOE de los dos años de legislatura. Tenemos el Partido Popular que también ha convocado una rueda de prensa en el arco del ayuntamiento donde estaban esos mosaicos del misterio que han sido ah, retirados sí. y que no sabemos dónde están ni dónde se van a colocar. Aunque el alcalde ya dijo en estos micrófonos hace ya más de dos meses, no, más de seis meses, lo dijo en verano, uh -huh. que se van a colocar en la puerta de Santa María y en cualquier caso pues todo eso lo haremos a partir de la, la una aquí. En Teleelx Radio en el 101.4 con Marga García y Ana López, quienes nos contarán además que se ha creado una plataforma en defensa de la cruz del Paseo de Germán. Pues muchas gracias, Salva, por He este resumen. una última noticia. <ríe> sí, sí, sí, por este resumen. Gracias, no había tiempo para más. <ríe> hasta, Nosotros, luego. hasta luego. Nosotros vamos a terminar esta ronda de noticias con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para este fin de semana, Vicente. El tiempo en Teleelx Radio Marca con Vicente Bordonado.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 Muy buen día, ya van quedando restos de inestabilidad atmosférica, todavía se registran algunas precipitaciones de carácter muy débil y muy localizadas durante las próximas horas, abundante nubosidad, viento en calma puntualmente flojo de componente marítima por la tarde, ambiente mucho más soleado eh, con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, el viento flojo de componente este Y hoy alcanzaremos temperaturas que aquí en la ciudad van a rondar los 22 grados. En el sur del Tandaels de es posible que superemos los 23 grados. Para el fin de semana, estabilidad atmosférica y es que con una dorsal anticiclónica irá avanzando una masa de aire cálido, una tropical continental que llegará desde el norte del continente africano. Esto se va a traducir en ambiente soleado y ascenso de las temperaturas.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 podrían alcanzar los 26 grados y la semana que viene continuará el viento de componente marítima temperaturas en torno a los 25 26 grados y a medida que avance la semana la inestabilidad irá en aumento o se podrían registrar algunas precipitaciones de carácter débil 101.4 Teleelch Radio Marca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 cualquier momento del día a dar betetería gastrobar comida para llevar y menú diario por sólo 7 euros además vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas te los vas a perder a dar betetería gastrobar el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos a dar betetería gastrobar calle mayor del rabal 4 elche 101.4 tele elche radio marca la Glorieta, con Rosmar Alonso. Faltan seis minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. La Glorieta se despide, lo va a hacer con música, con macaco... Pero antes les recordamos eh, todo la, el contenido que les hemos acercado... ...este viernes 28 de mayo aquí en La Glorieta. Hemos comenzado hablando de cultura con el director de la sala La Carreta por el cierre de esta sala de teatro de títeres que llevaba 23 años funcionando, dice que no tienen apoyo económico y que la pandemia les ha ahogado. También hemos continuado hablando del 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Becker, el poeta universal, el poeta del romanticismo y el poeta que más ha influido en la poesía moderna. Hemos hablado de sus rimas y leyendas, su obra y su vida. Y también hemos continuado en esta segunda parte del programa para con la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares, India Alicante, Maite Antón, la empresaria licitana Maite Antón, con motivo de la entrega que tendrá lugar el próximo martes a, con la presencia del presidente de la Generalitat y del presidente de la dictación de los premios anuales en una gala que se va a celebrar en el Jardín Botánico del Huerto del Curazo bajo la palmera imperial, una gala que tuvo que aplazarse el pasado año debido a la situación de la pandemia. Y en la ronda de noticias hemos conocido los datos ya actualizados por municipios de esta semana. La Consejería de Generalidad los ha actualizado, hay más fallecidos en el recuento global. Y también, y es lo que preocupa, un incremento de casos debido a ese brote que se detectó el pasado lunes en un centro escolar con 10 contagiados. Hemos subido de 18 a 28, 10 puntos en la tasa de incidencia, 28 casos acumulados por cada 100.000 habitantes Todavía continúa siendo una ta una tasa muy baja. Todavía continuamos estando en una zona alejada del riesgo de contagios. Pero ese incremento indica que no podemos bajar la guatiada. Así que sigan extremando las medidas de precaución cumpliendo con toda la normativa y sobre todo de cara a este fin de semana, el primero en el que tendremos ya completo ese toque de queda mucho más corto, no será a las 12 sino a la 1 de la madrugada. La hostelería podrá cerrar a las 12 y media. Nosotros les dejamos ya con la música, les deseamos que pasen un buen fin de semana y que se cuiden, que eviten los contagios por el bien de todos. Hasta el lunes. Amor, Nos acertos y e fracasos Tudo ao vivo, sem ensaios Lo quiero todo Todo Todo contigo Todo apostar todo el color de tu sopots Al robo de tus labios Al robo de tus sabor de cada día. Sua pele quando encontra a minha Seus mistérios e mapas, tesouros, pistas escondidas Nuestra cama a la deriva Rescatar tu llamada perdida Tu pierna atada la mía Formar contigo geometria E em nossas guerras de palavras Teu silencio me dispara la bandera de paz va con las sábanas blancas Cuando as bocas se calan Cuando solo beijos falan Las mañanas en sincronía Las patas quedas dormidas Yo quiero todo, todo, todo contigo